The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon my front of page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bright bone like and feeling up and ease. He briskly first the told me, the printer, prints and slaves, and endeavors to ignore the change that he walks into his. The nation's throat He hungers in his secret dreams The heart and raise of cruel machines. His lover is not what you see But you will not leave a note A class from 1998 show The situation tragedy Grand office slick with soul clip with no hope The gallery, The bloody gallery <laughs> There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles. <laughs> the patrons and the interstrips <laughs> Start to if the show is through. on looks and with the cue With <laughs> the pose of mastery smiles <laughs> That last in 1998 show A toad song no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Strangled by his <laughs> ring. Hola, hola. Ay, no sé si me se siente, a ver, y que igual está esto muy muy alto, claro, estaba muy alto el fondo y, y no me se sentía a mí, pero a ver, ¿cómo hay esto? A ver, subo el uno, subo el dos, eh, siénteseme bien, sí, yo creo que sí, a ver, ay, amigo, eh, eh, claro, ya que no se me siente los auriculares porque están fe una yaceria y por joder a ver voy a cambiarlos de orella a ver si así sal a ver si así no suena mejor a ver eh, no <risa> los auriculares son una porquería y no suenen eh, ni en una oreja ni en la otra bueno pero ahora hay eh, ah, mira está bien suene si me lo paso por bajo la barbilla y ¿eh? eh, sí si lo paso por debajo de la barbilla eh, y lo sujeto meto el cable mira mira lo que estoy haciendo ahora mismo el cable está, está, está conectado eh, a estos auriculares que tenemos en, en la cuca en radio cuca eh, resulta que bueno pues, eh, bueno como todos los auriculares del mundo conectan una orey nada más bueno no hay los que conectan las dos orelles en un cable pequeñín De cada una de las de, de las dos orellas del auricular de cada orella y luego chuntense bueno pues estos no son así estos son los que van a a una orella a una orella nada más ¿eh? eh, oh, coño mira que rápido tengo tengo una, una chatera por aquí tengo María hola buenas noches María eh, no me presenté siquiera el programa eh, Bueno, yo creo que al <ríe> que se ha conectado ya sabe de sobra ¿eh? lo que lleve lo que esto en Anedonia, en Radio Cuca. desde ¿eh? de las noches? Bueno, 10 y 10 ya, vale, está bien, ya sabéis que joder, la puntualidad no es precisamente una virtud de Radio Cuca. ¿eh? Sí, Dicimos horas aproximativas, esto lleve como cuando vas al médico. Eh, eh, y ya, ya, ya porque en un protesta la gente eh, y incluso en el de la cita pone eh, la, la hora de la cita ya aproximativa depende eh, de, de, de, de circunstancias del servicio que bueno que es verdad que ya es normal joder que es la hora Anda, la Z sería se aproximativa nada más. Bueno, puede eh, ser la cuca y aproximativa también nada más, ¿eh? La cuca, si dice la parrilla que lo jueves saliste desde la noche y sale la anedonia, bueno, pues pueden serles 18, pueden serles 10 y 10, joder, ¿eh? Bueno, sigo contando la historia de los auriculares. Eh, bueno, por más que nada porque ahora eh, joder, me jodió el invento y tuve que volver a apañarlo. Mira, ahí. a ver, la cosa es que eh, estos auriculares que tenemos en la cuca para seguir el programa. ¿eh? Ya, ya, pues, conté que a mí me gusta me hacer el, el programa con, con auriculares, me he sentido a través de, de los auriculares. Bueno, pues la cosa es que eh, en los auriculares que tenemos en la cuca, para que los locutores sigamos el, el nuestro programa, pues son unos de estos que, eh, oye, pues el cable eh, que se conecta a, a la mesa, eh. no, no son inalámbricos, no fíjense, inalámbrico, no son wifi, mierda, marcha, se me otra vez el sonido. Eh, a ver, a. Eh, o sea que toda la historia que me iba a contar, pues de cómo había que hacer para que sonar me parece a mí que eh, eh bueno así eh, otra vez así no. bueno sigo con la historia eh que este paso una acabo de la historia de cómo se eh, de cómo hay que poner los los auriculares para que suenen bueno por la historia que son unos auriculares de estos que salen de, de una de las orejas un auricular eh, que puede ser, El, el derecho o el, o el izquierdo depende de la manera en la que los pongas, porque ahora mismo ¿eh? Eh, salen del derecho. ¿eh? Pero si yo collo el auricular, quito y pongo, doy la vuelta y pongo los de otra manera, de, de la oreja izquierda. Quiere decir, queda lo mismo, ¿eh? porque sentés y sientes si igual. Oye, mira, ahora que estoy hablando de eso, luego sigo contando la historia de estos auriculares. Pero que conste que yo siempre tuve la, la duda, la curiosidad de por qué coño los auriculares que, que compres para bueno pues para pa un MP3 o para una radio pequeñina, de esas que eh, de que lleves para la calle tal, por qué coño lleven una R y una L que supongo que quieran decir right y left, eh? eso del de, inglés que quiere decir derecha o, o izquierda. y porque total, poneslos de la otra manera y, y siguen sonando igual ¿eh? tú pones el que lleva la R en la oreja izquierda y pones el que lleva la L en la orella derecha y sientes igual, de verdad probáis si queréis, ¿eh? sientes exactamente igual bueno No sé, misterios, misterios, que a lo mejor, oye, pues hay de algún tipo de motivo que, que me supera, que yo no, no, no soy quien a, eh, a pescancía medel, pero bueno, no sé, de verdad que sientes igual, eh, aunque pongas el, el de la orella que no pon sientes lo igual sientes lo igual bueno pues seguía que resulta que estos que tenemos aquí eh, eh, bueno pues se ve que o el cable o la conexión de eh, la, la clavijina esa una que lo enchufas y tal pues bueno pues oye normal pasa mucha gente pero aquí eh, al cabo la semana y tampoco duran mucho y eh, estos ya tan jodidos porque bueno eh, cuando lo cuando me los puse resulta que no se sentía nada no se sentía nada Entonces, puse me llamó a mover el cable y sí, según dónde movieras el cable, pues, bueno, sentíase, ¿eh? Esto que vas moviendo hasta que fae, fae conexión. Eh, y, bueno, pues, sí, había un sitio que tal, pero decías tú, joder, pero que voy a tener que estar eh, toda la noche moviendo el cable. ¿Mm? Oye, si hay que estar toda la noche moviendo el cable, bueno, no, que coño, o sea, no me da la gana de... De, de estar toda la noche moviendo el cable, vamos a ver qué va a ser esto, no, no en absoluto, en absoluto, no, no quiero ayudar estar toda la noche moviendo el cable, entonces claro la la, la opción B era buscar de alguna manera eh, na que en sin necesidad de estar yo moviendo el cable toda la noche pues pues pudiera sentirlo igual y al contrario, al contrario, lo hecho ahora mismo todo ya así eh, la cuestión es que eh, el cable esté en cuestión hay que estirarlo pero no vale estirarlo eh, en cualquier dirección, hay que estirarlo para hacia contra alto cuerpo ¿eh? entendámonos, está, eh, en, a ver si soy capaz de describirlo ¿eh? para que no me estáis viendo pero más o menos sepáis como ya la cosa es que el cable sal de lo que lleve la orella derecha, la mi oreja derecha. Entonces hay que tirar del cable, ¿eh? el cable no puede ir para abajo normal ni, ni puede estar sueltín, hay que tenerlo tirante ¿eh? y, y tirante contra eh, contra mi cuerpo, contra la izquierda, ¿eh? entendámonos, eh, la orella derecha es el cable y hay que tirar del para contra el otro lado del cuerpo, contra la izquierda. Bueno, pues al contrario una manera de poder hacer el, el programa y en sin, en sin falta de estar por ejemplo agarrando un con la mano ¿eh? agarrando el cable con la mano y tirando del Mirad, lo que hice fue pasarlo por bajo la barbilla ¿eh? tengo un de la barbilla muy tirante de hecho, eh, bueno pues aforcarme un poco pero bueno poca cosa pasarlo por bajo la barbilla y para que quede sujeto ¿eh? pasé lo que lleve el cable por entre el auricular izquierdo ¿eh? y la oreja para que se sujeta y cuando sueltes y tal y mira ahora de momento pues mientras tanto ¿eh? pues va sonando bien será esta la pife de hoy porque hoy el programa entramos en sin pifes ¿eh? por lo menos del otro día no se sé, no sé ¿eh? no se sé notaron pifes no te la aquí que no me ¿No? No, me, no me sonaba el auricular, pero bueno, oye, nada, no pasa nada. Eh, y este reloj. Bueno, y hoy eh, quiero aprovechar eh, para darles les gracias a un a un compañero eh, de la radio que me hizo eh, inconscientemente, eh, inconscientemente un un regalo de cumpleaños, ¿eh? en mi cumpleaños bueno el cumpleaños de la niña con miserable no ya sabéis que que son que son llega a ocho años todavía siete y medio más o menos pero bueno pues el cuerpo en el que me hago digamos que biológicamente tiene una edad biológicamente porque metafóricamente bueno pues tiene otra y poéticamente también tiene otra buenas historias pero biológicamente pues bueno hubo eh, un momento down en el que eh, salió de, del útero de, de una mujer tal a mi mamá en concreto eh, eh, y empezó a, a respirar aire eh, me parece que ese es el, el criterio no sé si médico o legal para pa considerar a una persona viva eh, que esté haya fuera del útero materno y que respire aire eh, y en el momento en el que en el que se considera una persona viva separada de la de la otra. Bueno, los los de algunos ultrarreligiosos consideran que digo ultra porque bueno pues una postura bastante ultra eh, que consideren que lleve que ye primero que, eh, que que la vida eh, que está presente en el momento de la concepción. Hombre, lleve una cuestión. Eh, complicada, ¿eh? complicada, yo de fecho, bueno, ya sabéis que respecto a ese tema del alberto alguna vez, no sé si, si llega a tocarlo, tengo, tengo una, bueno, como un casito, vamos a ver, yo un casito de las cosas voy, voy, voy un poquitín a la contra, eh, bastante toca huevos, entonces toco ya los huevos a los de un lado, toco y los huevos también a los del otro, yo siempre digo, joder, yo estoy absolutamente, ¿eh? la fecho en contra del huerto. ¿eh? yo no quiero que se huerte, pero de la misma manera que estoy absolutamente en contra del de aborto, también estoy eh, absolutamente a favor del derecho de la mujer a abortar si quiere. ¿eh? Oye, joder, ojalá no quiera, ¿eh? ojalá no quiera, no tenga falta el niño o la niña nazca y tal, pero bueno, si quiere, joder, pues oye, ¿eh? el, el derecho individual, yo creo que ya sabes que para mí es lo más sagrado que existe. ¿eh? Eh, también es verdad que de algunos dirán, sí, pero tú dices siempre lo de ¿m? el derecho individual, pero precisamente al multiplicarlo por todos los individuos ya es absolutamente necesario que cualquier ejercicio de la, una voluntad individual no interfiera en otra, porque entonces ya eh, ese derecho individual ya no sería universal, sería... ¿m? No, bueno, pero yo yo que, a ver, si sí, creo que ese ser... ¿eh? que no sé yo hasta qué punto yo un ser vivo y una parte de otro ser o yo una potencialidad nada más, no tengo una idea, y un debate complicado, pero bueno, estoy casi casi prácticamente convencido de que la voluntad no tiene. ¿eh? Eh, la voluntad yo cuido que lleve un, una función del, del organismo como tantos otras, pero que se desarrollen pues como tantos otros también y yo cuido que que hay dentro mientras mientras está el organismo en el, en el útero de ¿eh? del, del organismo madre bueno desen desenrollense en una serie de funciones que son las que conocemos como fisiológicas o físicas cuido que otras otras funciones igual no se desarrollen todavía pero cuidadín ¿eh? que no lleguen tampoco un tema que tenga yo muy muy pensado muy reflexionado y ni que sepa yo mucho de él bueno yo no sé mucho de nadie sabéis eh, aprendí mucho maestro maestro de nada pero bueno sea como sea lo que sí tengo claro es que a favor del derecho a de la mujer a, a abortar eh, mira pues pues estoy ¿m? porque cuido que lleve un derecho individual También digo que eh, ojalá no un alborte, no decida, decida eso, no decida abortar, pero, pero oye, si lo decide, ¿m? si lo decide, la única que lo puede decir es ella. También en, estoy a favor, una cosa que eso sí que es curioso, porque bueno, hay gente que está que en contra del aborto, normalmente el que está en contra del aborto un tazo de hecho abortar pero bueno sí que son sí que me tope más gente que piensa piensa lo mismo que yo al eh, eh, al rollo del tema pero lo que lo que sí que no me tope tanta gente y es que oye, como yo diga que hay que tener que aunque la decisión última eh, cuido que llegue de, de la mujer eh, y es muy muy importante yo creo eh, tenerla tener en cuenta la opinión del padre eh. La decisión última, ya os digo, creo que tiene que ser siempre de la, de la mujer, que es la que al fin y al cabo está ¿eh? estando eso dentro de sí, que no deja de ser una potencialidad, una potencialidad, bueno, pues eh, digamos que muy alta, ¿eh? Eh, hay bastantes posibilidades de que eso eh, que te desarrollándose como potencialidad acabe siendo un, una persona. pero bueno, no desea de ser una potencialidad que está en ella. ¿eh? Entonces es el, el padre, aunque yo cuido que tiene mucho, mucho que ver, en la, la decisión final creo que no tiene que entrar. Pero eh, si no tiene que entrar en la decisión última, eh, sí que tiene que entrar en todas las decisiones hasta la penúltima. ¿eh? Si la mujer anecia y dice que no me salde, bueno, pero nunca mejor dicho, pero que no me salde ¿eh? el chumino, el fío este, Pues, pues mira, y cosas de ella. Pero sí que pienso que es muy importante, muy importante tener en cuenta la, el punto de vista de, del padre, del, ¿eh? del que ayudó a, a engendrar al Fiu. Más que no pienso lo por mí. ¿eh? Yo, pues, bueno, <risa> nunca tuve, nunca tuve una situación de tener que eh, dejar preñada una y que esa una, pues decidiera decidiera abortar. Pero, bueno, pues pienso, mi, pienso a ver, a mí, yo creo que me fadría mucha ilusión ser, ejercer de, de padre, eh, creo que, cuido que me, que debe ser una cosa que me avestara, y altamente improbable, ya os dejo, eh, no es imposible, de momento no es imposible, pero sí ¿eh? altísimamente improbable, ¿eh? que yo acabe siendo padre. Eh, bueno, pues eh, oye, yo lo que hay, lo que hay eh, por diversas razones y eh, es muy, muy improbable, muy improbable pero bueno, si se diera eh, si se diera la situación pues yo cuido que estaría ilusionado y que me prestaría y bueno, no sé y, y precisamente por eso cuido que me daría mucha pena eh, mucha, mucha pena eh, tener una o sea, eso, engendrarlo eh, con una con una mujer que decidiera albortar y joder pues yo diría digo no por favor tengo tengo que aunque después qué te mí nada más eh, exonero de toda responsabilidad ¿eh? vamos a suponer que legalmente el, el macarra del instituto eh, más conocido comúnmente como estado vamos a suponer que el estado establecer una norma de alguna manera ¿eh? Eh, para poder exonerarlas de todo de toda obligación porque bueno eh, la palabra aunque tal y como suelen decir los eh, los paisanos la palabra de un paisano vale más que una escritura bueno pues oye eh, no siempre es así y sobre todo no tiene a lo mejor porque fiarse la, la la mujer en cuestión eh, la estante en cuestión puedo decir yo sí, sí que respuesta y luego desaparezo ¿Eh? Entonces, Cayó, me perdona Cayó me el cable, tengo que volver a sujetarlo aquí en el sitio para poder sentir el programa. Oye, y la hostia, así no furula, ¿eh? <ríe> El tema, el tema furula. Furula, vamos oyendo bien. Bueno, pues eh, eh, todo este tema de toda esta reflexión acerca del aborto, del no aborto y de Eh, de si los paisanos teníamos que tener derecho a, de hecho, no sé si derecho a decidir, pero sí por lo menos a, a opinar, eh, sí por lo menos a, a opinar. Eh, todo esto venía al rodo de que hay una serie de años, eh, ya unos cuantos años, bastante más de, de la mitad de la, de la mi esperanza de vida, eh, porque ya vos dije que que yo tengo bastante claro la edad a la que voy a morrer no sé por qué, no llegue que nadie me lo ni me viniera una una divina que estoy muy típico de de les adivines, eh, pues decirte ah, vas a morrer a tal edad no, no llega el caso pero eh, eh, pero que estoy colocando el cable para que no caiga eh. al contrario, una manera de en enrollarlo también a la oreja aparte de tenerlo sujeto por el auricular enrollo una la oreja Bueno, pues que la cuestión venía a que, toda la cuestión venía a que hay una serie de años, más años de la mitad de la mi esperanza de vida, porque yo tengo bastante claro, no sé por qué motivo, nadie me lo ha dicho, pero yo voy a morrer a los 70, no sé por qué, celo. Luego, ¿qué pasa? Igual cumplo 71 digo, de cago tengo, <risa> Pero bueno, oye, va, eh. Tampoco debe ser la primera vez que me equivoco, que poco muy a menudo, muy a menudo. Uy sí, más de lo que puedes pensar, yo equivoco me equivoco me mucho, ¿eh? Equivoco me mucho. Pero bueno, la historia de esa que hay una serie de años, de décadas, de lustros, ¿eh? Una mujer, concretamente a la mioma, ¿eh? pues parió al, al su único fio. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo, eso fue el aniversario hay unos pocos días, hay unos pocos días y concretamente ese día, pues un, un rapaz, ¿eh? un compañero de, de esta emisora, fízome un regalo de manera totalmente inconsciente. Porque que yo sepa, no tiene ni idea, ni no tiene por qué saber, porque yo soy bastante tímido y celoso de esas cosas. Aunque luego vengo aquí cuando lo toco, pero bueno, <risa> no tiene por qué saber la, mi fecha de, de cumpleaños. Por embargo, eh, con fecha de, del mi cumpleaños, pues ese hombre, ese compañero... colgó una grabación de un programa que yo no pude sentir en directo, colgó eh, la grabación de un programa en, en el archivo.org, en esa página donde yo también cuelgo los, cuelgo los míos. Ya sabéis que más o menos, eh, no, decir la mitad no, mucha gente de Radio Cuca pues colga los podcast, los podcasts eh, desde de, de que María me enseñó eso del podcast, para mí son podcasts Cuélgalos los podcast en en el en en ibox e en la página esta y otro otro buen grupo de, de personas. Colgamos los nuestros programas en en archivo Bueno, pues yo, sin duda e y es mucho más, mucho más importante. mucho más importante, tiene mucho más gente que Babelu eh, muchas más herramientas, muchas más posibilidades. Tú ahí, bueno, ves, eh, puedes analizar toda la gente que te descarga al podcast y puedes saber de dónde, qué fecha, tal... Bueno, una serie de cosas que en archivo no puedes. Pero bueno, yo soy de... Eh, a ver, lo mismo que digo aquí, que, que digo siempre que para mí lo importante de Nedonia es hacer a y oye curiosamente cómo es posible que falgas un programa de radio y que no tengas interés en que escuchen el en que nadie escuche el tu programa de radio bueno pues yo sé que resulta difícil de creer pero es la verdad ¿eh? yo falgo un programa de radio falgo este programa de radio y no tengo especial interés en que nadie sienta este programa de radio tengo especial interés en hacerlo ¿eh? ¿Quieres decir eso que después no, eh, no, me, no me importa que la gente lo escuche o no lo escuche? Eh? Quiero decir eso que no me fa ilusión que la gente lo sienta? Sí, me sí, claro que me fa ilusión. ¿Cómo no me va a hacer mi ilusión eh, que la gente sienta este programa? Y que guste, que conste, eh, que conste que yo sigo sin entender por qué a una persona va a gustar este programa. ¿Cómo puede usted este programa en el que yo vengo sencillamente a hablar de las mis cosas mías? ¿Eh? De las cosas mías que, bueno, que son mías y que no son de nadie más. Hay otra gente que viene aquí a Radio Puja y fae programas impresionantes. ¿Mm? Eh, nos quedan datos, eh, datos fidedignos, eh, faenlo bien técnicamente. Anedonia está técnicamente fecho como el culo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no me preocupo lo más mínimo de hacerlo bien. ¿eh? Es decir, un programa y una acumulación de pibias prácticamente. Y no hay ningún dato fidedigno, no hay datos. Ya sabéis siempre que si queréis datos tenéis que ir a buscar a los otros sitios ¿sí? porque lo que yo os dije aquí nunca va a ser el, el, el dato fiable. ¿eh? Y falo más de mí, pero bueno, hay gente que, que gusta. No sé, No entiendo por qué, Tobía. Eh? ¿Eh? Podéis decir, mira, este que me gusta decir que no entiendo por qué, pero sí que lo sabe. No, de verdad que no lo sé. De verdad que no lo sé. Eh, pero de verdad que me sigue haciendo muchísima ilusión el, el ver que, que haya personas que, eh, que, que, que sí, que realmente que ellos gustan. ¿eh? Me, me encanta. Me encanta que haya personas que, que ellos gusta Y, y me faen mucha más ilusión, Tobía, eh, saber que esas personas que, que lo descarguen o que tal, pues se toman una, unas molestias que, que... Mira, por ejemplo, si yo los mis postcas los pusieran en el iVox e S, ¿eh? pues bueno, sería relativamente fácil mm, dar con este programa. Oye, pues eh, Radio Cuca tiene un canal, si alguien busca por radios libres, pues seguramente... Eh, hay la posibilidad, si de alguien conoce Radio Cuca por Radio Cuca, pues al el canal de Radio Cuca eh, en Nibos, mmm, faen una cosa, que bueno, pues para la difusión digamos, desde un punto de vista, sobre todo comercial, está muy bien, que lle eh otras posibilidades, eh, tú buscas una cosa, pero y sugerite otra, pues si yo pusiera los programas ahí, a lo mejor sugeríenme eh, y, y bueno, pues veíase veía y el programa y era, eh, llegaba mucha más gente. ¿eh? Por embargo, póngolos en este otro sitio, en el que no hay ninguna publicidad, en un, lo ponen fácil para llegar a las cosas y o vas a tiro ¿eh? a tiro seguro o, o va a ser a su topalo. Y hay gente que me topa ahí. Joder, pues, ¿qué quieres que os diga? Yo, para mí, llevo un un placer inmenso porque sé que si alguien topa el programa a través del archivo se tomó la molestia de, de ir a buscarlo al, al archivo no y, joder a mí préstame mucho eso y ya que en general yo soy soy así soy un en raro bueno no es mal soy muy raro joder soy un en raro pero bueno por ejemplo esto, ya que estamos hablando de, del cumpleaños eh, bueno pues, pues yo por ejemplo en, en las redes sociales en tal que la gente pone la fecha de nacimiento y entonces la red social avisa a todos los, los contactos de que llegue el cumpleaños y felicítate todo Dios y tal bueno pues yo tengo eh, tengo puesta una falsa supuesto y luego aparte al contrario que hay una manera de que sea ya falsa sea ya verdadera me de decí que no una avise en una, las redes sociales que no avise. Eh, ¿Por porque fajo eso porque no quiero que la gente sepa cuando llegue el, el mi cumpleaños que llegue que, eh, que no me gusta celebrarlo Ojo, joder me encanta celebrarlo Hostia, préstamele a Dios, yo, eh, si, si hay ido alguna manera que, eh, que, que una persona quiera eh, celebrarlo conmigo, bueno, pues la familia suele acordarse y hacemos una, una comida curiosa y tal, pues, joder, yo, yo encantado, préstame por la vida, uy, que me fegan regalos, buah. Yo creo que solo hay una cosa que me presta más que, que me faigan regalos, que yo a celular, gustame bastante más regalar que, que me regalen, pero bueno, gustame también que me faigan regalos, joder, como a todo el mundo. Soy raro, pero tanto no. ¿eh? Entonces gustenme los, los regalos. Y, y vosotros deis, por qué coño, entonces no, no publicitas un poco más, ¿eh? la, to, la la fecha del tu cumpleaños, ¿eh? Mismamente, porque no, no pones la verdad en el en el. en la red social para que toda la gente, para que toda la gente lo sepa. Bueno, pues porque, en, por la misma razón que, que no cuelgo los, los programas en, en el IVOS. Porque cuido que, que y es mucho más ilusionante que una persona me felicite el, el cumpleaños porque se acordó. Claro, lógicamente no puedo es eh, la culpa al que al que no me felicita diciendo joder pues eh, este no se ha acordado ni siquiera felicitarme coño pues oye igual ni siquiera lo sabía <risa> lógicamente porque lo vas a ver por ciencia de fusa <risa> no no no en absoluto mira este año para pa que para que os vayáis a la idea eh felicitaronme eh, nueve personas Pero a mí fue una ilusión terrible, eh, cada una de esas felicitaciones. ¿eh? No os podéis imaginar la sonrisa de oreja a oreja que tenía al, al recibir cada una, cada una de ellas. ¿eh? Eh, de verdad, eh, disfruto más de, de esas nueve felicitaciones, seguramente, que, que me hubieran llegado 50 a través de, ¿eh? de cualquier medio de estos. Y, eh, bueno, pues siguiendo con la, con la historia que la que, con la que estaba eh, Dios es una guapa casualidad ¿eh? Casualidad o serendipia Como diría el, el mi amigo el, el pistolero maniago eh, Casualidad o serendipia Porque, bueno, pues en la fecha esa del, del mi cumpleaños Pues eh, un compañero de Radio Juca colgó eh, un programa, un podcast de un programa, eh, en el que, bueno, se falaba específicamente de mí, ¿sí? y, bueno, pues se falaba de una manera muy prestosa, que yo sintiéndolo, pues, joder, pues, que da un poco de corte ¿no?, que se me ponía un, un poco incolorado. Eh, yo creo que eh, pasaba enchufa en, en me me demasiado, ¿eh? Pero, bueno, oye, nada, yo agradecerlo un mogollón. Eh, concretamente, eh, estoy refiriéndome a la última edición, por lo menos la última edición que, que está colgada Del que es mi programa posiblemente favorito de, de Radio Cuca Y es difícil decir cuál es el, el favorito, ¿no? porque bueno, pues en cualquier situación en la que hay muchas opciones eh, Lo que es lo favorito, por ejemplo Eh, ¿Cuál llega el toy favorito? ¿Cuál llega la tocación favorita? ¿Cuál llega tu grupo de música favorito? ¿Cuál llega tu play favorita? Joder, depende. ¿eh? Hoy será uno y, y mañana, pues, el otro. ¿eh? Sí, es la, la, la cosa más, más normal del mundo, que sucede es de esta manera, ¿no? Eh, bueno, y concretamente, eso tiene que ver con este tema. Bueno, el programa del que estoy falando, eh, pasión de cine. ¿eh? un programa que de verdad, joder, que me gusta mucho pues la de cine. Vosotros decís coño, que será? ¿Que la netónico gusta el cine? Eh, no Pues la verdad que no especialmente, no soy yo muy cinéfilo que digamos. Justamente ¿eh? pues como a todo el mundo, a ver, no conozco a nadie que diga no, a mí no me gusta el cine, yo no veo ninguna película. Bueno, pues a todo el mundo le gusta, aunque sea para pa entretenerse, pero es una película, ¿eh? joder, ¿no? un poquillo, supongo que gusta a todo el mundo. ¿eh? y digo yo que todo el mundo de alguna vez verá alguna película que, que, que presta no ¿Eh? bueno por pues la cuestión es que el, el, el rapaz, el compañero de, ¿eh? de programa este de pasión de cine hay bueno pues hay muchos meses ya ¿eh? no sé exactamente cuándo la verdad pero hay bastante tiempo bastantes meses bueno pues planteó una planteó una encuesta ¿eh? planteó una encuesta eh, y bueno pues Eh, comentó nos ha dejó aquí un letrero y tal para comentar a todo el mundo que él en colaboración con otro programa que en este momento ya no se emite a ver lo que a ver cuando vuelve el, el hidráulis que ya era un programa musical dedicado a la dedicado a la música pero con un yera era como el mío que daba datos y de fidedignos no, no como aquí que, eh, que cuando dice un dato suele es ser mentira ¿no? o poco de fiar por lo menos poco de fiar Eh, la cuestión es que eh, entre los dos mm, hicieron una encuesta en la que pidieron eh, que toda la gente interesada y os mandara un, un mensaje en el que pusiera una lista con esos 10 películas favoritas, las 10 películas de, de su vida eh, y, le, y los 10 cantares de, de la vida. y que después con eso deben a, deben a bueno, a hacer, a hacer programas. Bueno, pues en concreto, eh, el el el collacio de, de Pasión de Cine, pues esta esta última edición, pues hizo ya hizo varios programas dedicados a las listas de otra serie de compañeros que ellos mandaron, eh, que mandaron la lista, con los pelis favoritos y tal. Y bueno, pues resulta que esta vez hizo la hizo el programa dedicado a, a la lista de míos películas favoritas ¿Mm? y casualmente colgolo, ¿eh? colgolo el día de, del mi cumpleaños con lo que tuve un regalo de cumpleaños seguramente eh, inconsciente ¿eh? Y, y muy extremadamente prestoso ¿eh? Eh, muchas gracias hombre muchas gracias cabezón para mí para mí va a ser siempre cabezón porque y el y el el, el nombre con el nomatu con el que se me metía al chat en los tiempos que se me metía eh, muchas gracias y, y si te has y que yo sé que bueno pues que sigues sintiendo anedonia ¿eh? Tú mismo me lo hiciste, ¿eh? y además, bueno, pues ves sintiendo ese programa que estás que que pendiente de, de Nedonia, sigue sintiendo Nedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada, ¿eh? a través del, del transistor. Eh, decía él un día, decía, guapamente, cuando salgo a pasear a los perros, pero ahí. Eh, llevo el transistor y estoy sintiendo estoy sintiendo anedonia bueno pues en ese caso un, un saludo enorme y un agradecimiento enorme para eh, para pa esa persona que está paseando los perros para per, per la ciudad de Naranjo me, me parece que allí pero donde pasean los perros eh. un saludo muy grande y un agradecimiento enorme a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. calculamos el momento, la adrenalina tome y los ojos bien abiertos, se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento, piedras eh. y carreras contra equipados matones, uh -huh. los siempre golpeados, canchador de ser ratones. Uh -huh. son salvajes gatos enfrentados a las razones, uh -huh. de la economía privada y sus instituciones, uh -huh. máquina de guerra ingobernable, uh -huh. uh -huh. garra de la gente uh -huh. de la calle, un... Uh -huh. 1 dos, tres, arriba, un esfuerzo más Los coches cortados en la calzada Defendrán el paso de la banda uniformada Se oyen las sirenas, llueven la peladas El fuego iluminará la madrugada Confundimos la luna con farolas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 Radio Cuca Sigue sintiendo Radio Cucaracha Sigue sintiendo la radio del queso de un kilo ¿Eh? Ya sabéis, lo de la cu y la K. Por eso lo del queso de un kilo, coño El caso ya que sigue sintiendo la radio libre Hubo una de las dos radios libres de Asturias Una de las radios libres Más antiguas y más veteranes ¿eh? De España Casi nada hablando ahora con eh, con maría en el, en el chat eh, y estamos viendo la, eh, la terrible la terrible paradoja eh, que hay gente, lo paranoico que yo soy eh, la cantidad de veces que falo de la paranoia y la cantidad de, de, de datos personales que, eh, que acabo dando en en anedonia eh. yo creo que una persona eh, siente anedonia habitualmente y sabe perfectamente la la, la mi vida capa la mar pero bueno yo lo que hay yo lo que hay aquí en Andorra no soy yo quien a eh, no soy yo quien a que llame o me este sitio o Radio Cuca gustame me Andorra y los micrófonos es son una cosa que ah, que me priva Pues resulta que ese eh, sí, programa dedicado a... Mm, ...que he el, el collacio de Pasión de Cine... ...dedicado a las a mis películas favoritas... ...a las películas, bueno, pues que yo considero... ...que yo entiendo que, mm, que son especialmente importantes... ...o que me significaron algo en el momento que les que les di... ...que acudí a ellas... ...porque ya os digo que ya es muy, muy, muy difícil... Eh, escoger el, el favorito en, en una cosa de esas ¿eh? Eh, perdone, no estoy centrado porque ahora mismo yo otra vez a, eh, no, siéntese nada más en una orella mer. bueno, anda, tampoco no pasa nada, ¿eh? no es tan grave pero bueno, y era mejor que se sintieran los dos, ¿eh? pero bueno en fin, que íbamos a qué íbamos a hacer eh, que decía que eh, falaba de, bueno, hoy un en este podcast un tal a, tal la lista entera de les, de las diez películas que me pidió, ¿eh? Tan a falona más de falona más de cinco quizá no sé si si a propósito pero a lo mejor cinco de los más importantes aunque bueno yo creo que si hubiera escogido tres cinco eh, seguirían siendo de los, de las más importantes porque realmente son, son importantes Normalmente eh, podría hablar de otros que, ¿eh? que son igual de importantes para mí, porque claro, al tener que me a 10, ¿eh? pues joder, uf, qué difícil, pues les pri días primeros que, que se me ocurrieron, que se me ocurrieron entre los que me gusten especialmente, vamos a ver, ¿eh? si no, pues no me... Eh, no, me, no me preocupaba yo de, de, mandar, de mandar la lista primero no, no fueron las 10 primeras que se me ocurrió fueron las 10 primeras que se me ocurrió de entre las que más me gusten ¿eh? Eh, que me gusten porque las vi muchas veces eh, no necesariamente de alguna película de esa lista pues a lo mejor nada más la vi una vez ¿eh? lo que pasa que bueno pues me, me llegó me llegó fondo mm. Hay otras películas que les veo muchas veces eh, hay películas muy fonderes hay películas que sencillamente me gustan porque ¿eh? porque son entretenidas y, y divertidas, ¿eh? no sé exactamente son, son sencillamente di una lista ahí de, de las películas que en el que en el momento me ¿eh? me por el motivo que se me llamaron me impactaron ¿eh? Hay, hay más hay más que no salieron que no salieron ahí que me acuerdo después de me tenía que haber puesto esta también tenía que haber puesto el otro pero cualquito ¿eh? también entonces bueno tocaron ese porque fueron los que en el, en el momento me, <coughs> me salieron eh, pero eso sí eh, yo creo que una en concreto de los que comentó hoy llevas dos de las que comentó hoy eh, realmente si son películas Eh, que a lo mejor no por la su so calidad, eh? no necesariamente por la su so calidad cinematográfica. Eh? Yo, vamos, no soy en, entendido eh? en absoluto de, de cine, no soy cinéfilo, no sé decir cuándo una película es buena ni mala, solo sé decir cuándo me gusta y cuándo no me gusta. Aunque bueno, yo que consta que ese criterio eh, utilizo para muchas cosas y considero que hay un criterio bastante más a que que otros criterios. ¿eh? El criterio de... Por ejemplo, qué sé yo, la literatura. <coughs> que haya gente ¿eh? que vaya de guay y se atreva a decir que... Ah, está el libro y una porquería. ¿eh? Vendió millones y millones de ejemplares y, y, y eran más millones todavía de personas. ...pero porque no entienden de literatura. Hostia, ¿y entiendes tú, no? <risa> o sea, que, que uno que llegue capaz de escribir un libro... ...que lo lleve millones... No, ...no entiende de literatura, pero tú sí. ¿eh? Bueno, con la Spalys... ...no sé hasta qué punto llegue, llegue tan cena. Hay, hay bodrios que, ¿eh? que, los vimos, que fueron bastante taquilleros. ¿eh? y bueno pues no sé hasta qué punto también hay grandes películas que, que no tuvieron éxito de, de taquilla ni de, ¿eh? ni de espectadores supongo que les habrá pero yo pues digo eso coño escucháis pasión de cine joder ¿eh? que ahí vais a enteraros a mucho mejor yo ¿eh? más yo prestoso joder porque eh, y un programa que supuestamente es de cine pero no es solo de cine fale, también hay muchas reflexiones ...tocantes a... ...a otros temas... ...que no son necesariamente... ...el, el cine... ...eh... ...y necesariamente... ...cuestión cinematográfica... ...pero bueno... ...que ya muy... Ye muy prestoso... ...bueno pues ya vos digo... ...salían dos películas... ...ahí... Que, ...de las que yo he oído... ...que ya falé yo también... ...muchas veces pero... ...pero... ...que sí que son realmente... ...dos películas... ...que me... ...que me dejaron a mí... ...bastante marcado... ...cuando les vi... Eh, ...una y ...Matrix... por supuesto ¿eh? cuántas veces falé yo aquí ya de Matrix todavía la, la semana pasada en el anterior programa tuve un pedacito hablando de Matrix ¿eh? Matrix y yeah, oh, ya os digo no lleva una peli muy muy antigua llevo ¿eh? una peli bastante reciente no sé hasta qué punto a lo mejor el que sabe mucho de ¿eh? el que sabe mucho de cine y tal pues hay más valor a las películas más antiguas más bueno no sé Eh, y la otra eh, y el, eh, el club de la lucha de Fight club eh, está esta banda sona fondo que lleva siendo la banda sonora de, de de anedonia también un, un buen montón un buen montón de años eh, son dos películas que bueno pues eh, y decir por motivo que sea no, por motivo que sea no sencillamente porque vi eh, reflejado la, la realidad en, en ellos eh, una cosa curiosa, me estaba hoy de eh, porque bueno, todavía he sentido hoy el, el programa en cuestión eh, decía el compañero que, que él veía eh, Matrix como más como decía, con la pero bueno eh, yo exportándolo eh, vendría a decir que que como ya era que Matrix era más la acción y, y la Club de la Lucha, el Club de la Lucha, del club de la, lucha la, la reflexión. ¿eh? Eh, yo no sé hasta qué punto. Yo, madre de Dios, ¿queréis creer que yo veo de la manera totalmente contraria? Sí, sí, sí, llamó mucho la atención. Y gustaba mucho además la reflexión, el motivo por el que por el que lo decía, ¿eh? eh Eh, había una cosa que decía, que, que, que en esa sí que estoy totalmente de, totalmente de acuerdo, que llegue eh, mm, el, el Matrix, Matrix, pues vela como si fuera una película normal y corriente de, de acción, eh, pues no plantea más nada, eh, y vesla y empieza y acaba, y tú lo que viste fueron tiros y golpes y, y llaves de, de artes marciales, eh, y no viste más nada. Lo que pasa es que, bueno, potes, sacai, oh, tralla ¿Mm? Yo creo cuido que vi matriz, y vi la de aquella, eh, vi todas esas veces seguidas. Creo que fueron 16 veces seguidas, ¿eh? sacando y sacando, y cada vez que la veía sacaba ya algo. Y era como el naranjo, ¿eh? eso que digo yo siempre del naranco, que cada vez que voy al naranco... que, que contrario de alguna cosa nueva que no conocía, bueno, pues esto lleva un poquillín por ese, ese estilo. ¿eh? Eh, lleva una película que cada vez que la veía encontraba algún detalle nuevo. ¿eh? Aunque, bueno, tiene, tiene detalles, tiene, tiene guiños. Bueno, una vez el me eh, de la que salía la peli y se hiciera muy famosa y tal, en un, uno de estos chats en directo con... Con los directores, con los realizadores, con los Wachowski, ¿eh? los hermanos Wachowski, que de aquella llenan dos hermanos, y ahora son un hermano y una hermana, ¿eh? porque un de ellos eh, cambió de sexo. Eh, vale, sí, ya lo sé, yo un dato que no hubiera cuento, que ni nada, pero bueno, joder, acordé en vez de si por una vez que me acuerdo yo de un, de un dato, joder, cago en la mar. ¿eh? <ríe> Hostia, bueno, que lo que decía. Que, que no sé quién y os preguntó, bueno ya topé no sé cuántos eh no sé cuántos guiños y no sé cuántos detalles no sé cuántas referencias eh, en tal ¿A contaré los todos o quedan más y decía un de ellos un de los dos o sea eh, hay tantos que no te iba a llegar una vida entera para encontrarlos ver igual era un poquillo en porque si ellos yo dieron unos años para ¿eh? A programarlos, digamos, para ¿eh? escribirlos, pues al otro también le daría para pa encontrarlos, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que hay verdad que hay, que, hay, que hay muchos, hay muchísimos detalles, ¿eh? Y si sí que verdad también que tú puedes ver esa película como si fuera sencillamente una peli de acción, una peli de ciencia ficción, ¿eh? Y no cometemos el tarro, de fecha el guardo <ríe> perdoné que mete esta anécdota por medio pero ya que y que viene a mirar cuento, ¿eh? en este caso viene al cuento tres veces nah, me meto entonces que no vienen a cuento y tal pero en este caso bien, bien mucho el cuento eh, resulta que hay muchos años de ¿eh? la que ya saliera la primer la primer peli de matres la primera parte eh, todavía no saliera la segunda Matrix solo eh, recordáis que tardó, tardó bien de años fueron un, cuatro años me parece, entre la primera y la segunda parte, pues recuerdo me que estaba yo con uno que aquella trabajaba yo con él, y bueno, pusimos a hablar de, de películas, así no, no, no sé si era el tema de películas, porque entonces yo hubiera yo preveido por donde viven los tiros de él. Bueno, la cuestión es que dije yo, oh, tengo una gana terrible de que de que salga la segunda parte de, de, de Matrix, porque uff. fascinado me esa película y tal entonces él dije me me cayó verdad eh, a mí también me encantó no sé qué tal yo también tengo mucha gana que salga la segunda parte de Matrix y la de la patrulla X y entonces yo quedé así como un poco ah, vale claro yo tenía ganas de que saliera la segunda parte de, de Matrix porque yo estaba realmente flipado con con todo el trasfondo de Matrix ¿eh? con todo el trasfondo que había ahí, todo, todas las posibilidades que podían desarrollarse, todo, toda la, la, la, la idea filosófica de fondo que preñaba toda la película. Pero claro, él ya era de esos que nada más había visto los tiros y los pataes. ¿eh? Entonces, para él era exactamente igual que, que esa de la patrulla X. Bueno, anda, pues, pues vale. Pero no, no, para mí era una película muy, muy teórica, ¿eh? muy teórica. Por eso me llamó la, la atención, ¿eh?, Como el, el compañero de pasión de cine vio precisamente Matrix, como la. No me acuerdo, ahí me fastidio, me acordaba bien, no acordaba de, de las palabras que él usaba. Pero bueno, que la vio más como la, la, la, la, la acción, la peli de acción, y, y que vio más de pensamiento eh, la de, de Fight Club, el eh, de la, club de la lucha. Que ya vos dije que es el único caso eh, que conozco también. De, de, de caso en el que la película ya es mayor que el libro, ¿eh? con diferencia. Yo el libro no fui quien a caballo ¿eh? no fui quien casi, no llega ni a la mitad. ¿eh? Un escritor ahí demasiado, no sé, pues no puede llamarse, ¿eh? qué sé yo, no lo sé, ¿no? surrealista, qué sé yo, no lo sé. Pero bueno, el caso ya que no fui quien a tal. Y por embargo la película prestó. Pero curiosamente a mí la película, parecióme que ya era... Eh, todo lo contrario ¿eh? que ya era todo lo contrario que ya era la acción ¿eh? Eh, matrix y el, la reflexión la filosofía profunda el decirte mira esto es eh, así somos esclavos y esto mentira tal ¿eh? y el club de la lucha era la reacción bruta la reacción agresiva de ¿eh? pero claro también es y verdad y, y, claro tiene razón ¿eh? tiene razón el, el, el rapaz de pasión de cine ¿eh? Porque claro, y es verdad, Matrix, pues dirá vela, eh, pues gustate más, pues gustate menos, no tienes por qué. Mmm, ficharte en el tres fondo y que tienen, pues sencillamente eh, ir a ver una película de acción, una película de ciencia ficción, de tiros, eh, y también. Claro, eh, eh, en el caso de Fed Club no, no puedes hacer eso. Eh. En el caso de Fight Club, o, o la disfrutas o no la disfrutas. No creo que Fight Club sea posible mmm, entenderla. Pasamos muy rato viendo esa película, en sin, en sin saca y saca y un poquillo lo que el, el trasfondo. ¿eh? Yo acuerdo me contelo, contelo ya. Bueno, seguramente lo conté ya más de una vez en el dónia. Eh, tantos años joder, ten que acabar repitiéndose muchas veces la, las mismas cosas. Pero yo vi aquella aquella película. En Matrix curiosamente no la vi en, no lo vi en el cine, en Matrix vi la tiempo después en, en vídeo, grabármela en vídeo y vi la en vi vídeo. Pero eh, el, el, el Club de la Lucha, Fat Club, sí que la vi en, en cine. Pero curiosamente vila vi la sin, sin esperar nada de ella. Sencillamente un día dije la mi mamá, vamos al vamos al cine, ¿qué hay por ahí? Que me pueda gustar? y tal. yo un poquillo en la cartelera y bueno más que nada pues salía Brad Pitt non había mucho tiempo no sé de qué año sería la de Seven que fuera fuera muy famosa y y tiraban de ella como pa como publicitar un poco esta el mismo de Seven y tal bueno dije venga esta fuimos a verla acuérdome a a los Brooklyn falaba también el el colilla y Del programa este, de que ya no se podía ir al cine porque ahora, si querías ir al cine, tenías que ir al centro comercial. ¿eh? Eh, que echaba de menos los tiempos en los que podías ir al, al cine, al centro comercial. Este era el caso, yo vi la lo, lo en los cines Brooklyn, ¿eh? los cines pequeñucos en, en Uvieu ¿eh? Eh, Que bueno, sí, no unas sales muy grandes. Y, y bueno, yo vi mucha, mucho cine allí porque, bueno, pues. ya era en casi en mi barrio. oye, Yo vi pelis en los en Brooklyn, pero bueno, para que vos vegais la idea a los que non conocáis la zona, no sé, eu subiu eh xunta los Los porque dan na caí, bueno, esta China de de ser e tal, pero xunta los Brooklyn, bueno, pues pasa unha unha caí moi grande, unha vía moi grande destes de tres carriles para cada lado. E yo acordome que que salí tan tan impactado ¿Eh? Eh, por aquella peli que, que yo nada más salí y hice lo mismo que hacía el personaje de, de Elena Bonhan Carter la, la Marla ¿eh? que callejaba entre el tráfico sin prestar atención a, a si la podían atropellar o no porque no me daba, eh, no daba mucha importancia al hecho de que de la atropellaran o la, atropellara no la dejan atropellar y yo hice lo mismo yo agarré y pum, pum, empecé a andar Claro, la misma que deba conmigo, decía, pero bueno, pero, pero que faes, paro, paro, tal, ¿eh? y, y decía, no lo entendí, no lo entendí, ¿qué quería decir?, digo, no sé, mamá, y que esta peli a lo mayor no hay que entenderla, quiero claro, decirme, como que no hay que entenderla, pero, ¿eh? yo no sé hasta, ¿eh? hasta qué punto entonces, ¿eh? entonces, ¿eh? Eh, pensando de esa manera, Fue uno de decir que esa peli yé la ¿eh? la teoría y la otra eh, yé la práctica oye al revés ¿eh? no lo sé no lo sé y un debate guapo y que y que no sobraba no sobraba de ¿eh? no sobraba de de tener ¿eh? de tener así más fonderamente. Tengo pendiente eh, con el collar de la presión de cine un, un día un, ¿Eh? Dicho más muchos años. Tenemos que hacer un día un especial de, de Matrix. ¿eh? De aquella estaba yo bastante pasquizo con Matrix. Yo creo que eh, si lo tuviera que hacer ahora, pues seguramente ni siquiera... Ni siquiera yo sabía mucho que decir. Hombre, podría verla otra vez y, y volver otra vez a lo mejor a, ¿eh? a aquel momento, a aquel apasionamiento. ¿eh? No sé tampoco, porque a lo mejor los apasionamientos ¿eh? son... cosas del momento ¿eh? y yo puedo tener seguir teniendo ideas parecidas, pero yo que sé, pues aquella pasión que tuve en aquel momento por, por Matrix a lo mejor, bueno, pues fue una, una como, como eso que dicen de las etapas que, que tienes que, que quemar ¿eh? no sé si fue una etapa que tenía que quemar, pero si a lo mejor una situación por la que tenía que pasar esa por la que tenía o no, o por la, por la que pasé ¿eh? ya sabéis que a mí el determinismo no me Eh, no me va no me va gran cosa eh, yo de determinista no eh, no tengo no tengo gran cosa no tengo nada eh, de determinista no me gusta mi determinismo entonces no a una situación por la que tenía que pasar y una situación por la que pasé y que la exploté y que la exprimí hasta hasta el fondo eh. joder 16 veces vi matriz ¿eh? alguna cosa yo creo que tuvo que quedarme no me parece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 Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pegar. Piensa en mí cuando sufra, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti, piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la Para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quiera quitarme la vida Para nada, para nada me sirve Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la Radio Libre de Una radio que está sintiéndola eh, a través del 107.3 de la frecuencia modulada O a través de la nuestra página web ¿eh? www.radioquca.org O a lo mejor puede pasar que te has sintiendo anedonia a través de la show grabación, ¿eh? a través del archive.org, vas ¿eh? ahí al archive.org, busques anedonia, ¿eh? descargues anedonia y sientes anedonia. Pues estás sintiendo anedonia en puto directo. ¿eh? El día 10 de Shuno, ¿vale? Es. 23 y 13 minutos de la noche o puede ser una rara como un mari que está sintiendo esto y llegue de día anedonia de día madre de dios eso, eso sí que llegue anedonia durante el día hoy oh, en directo porque bueno hoy en diferido puede pasar pero en directo y, y que se de día oh. cosas cosas extrañas tiene este mundo ¿eh? mm. Y bueno, eh, un tema importante, un tema importante, <risa> oye, veis, mira, voy, voy a demostraros el, el valor que tiene hacer eh, el programa chateando, ¿eh? todavía el otro día en la asamblea de la, ¿eh? de la cuca estaba, estaba, ¿eh? estaba el, estaban hablando de, bueno, pues de, de si el chat tiene importancia o, o no la tiene. ¿eh? Eh, bueno pues sí por supuesto que tiene importancia he dicho, joder pues para mí por lo menos si la tiene a mí la de dios hacer ¿eh? el programa chateando a ver yo el programa eh, préstame más cuando lo fuego acompañado ¿eh? falla mucho mucho tiempo que, que no lo fuego acompañado que fue el programa que fuego el programa solo ¿eh? la última vez que tuvo por aquí no me acuerdo si era el, el, el, el anabásico sí, el anabásico estuvo haciendo el programa conmigo y el y el cerrar todos los años también también tuvo estaba haciendo el, el programa conmigo que el día antes de eso me parece que tuvo el, el fugaz de la línea un día ¿eh? el este que lo hizo he tantas veces el pistolero maniego y hay mucho que en un bien perequí aquí ¿eh? y el, el trovador también hay mucho que en un bien perequí aquí ¿eh? y una pena y una pena porque queden programas muy muy guapos muy muy interesantes cuando, ¿eh? cuando vienen a, a hacerlo conmigo Y, y bueno, cuando no hay nadie no no aquí, lo que sí que me presta mucho es bueno pues tener a, a gente a chateros, ¿eh? tener gente chateando, que me puede comentarles cosas que, que yo digo y oye, pues siempre se. ¿eh? el programa ya más rico, más enriquecedor. O, esta noche está maría nada más. ¿eh? pero Marie dijo, está diciéndome una cosa muy importante porque eh, decía yo, no me acuerdo las palabras que decía exactamente ¿eh? el, el cabezón en pasión de cine, que es lo que realmente como calificaba estas dos pelis, y dímelo ella el Matrix, ¿eh? que ya era, era más para pa la masa ¿eh? y, y el Club de, de la lucha, que ya era más película de culto que ya era lo mejor más para pa minorías Claro, no, visto de esa manera, pues sí, la verdad que hay que dar la razón. Matrix puebla la masa, pero el club de la lucha, eh, yo creo que a buena parte de la masa la aburriría. ¿eh? Aburriría por mucho. Y bueno, supongo que eso entonces es ya compatible con lo de que ¿eh? Matrix sea más la, la teoría y el club de la lucha la práctica. La praxis O sea, Matrix no hay la praxis. ¿eh? La praxis y otra que no y matrix. Y visti rima. I, i. Y bueno, hay un salía también eh, un, un tema. que yo creo que la, la semana pasada precisamente estuve estuve falando acerca de él eh, y que bueno que me hizo mucha ilusión porque entonces ahí vi que, que el que el rapaz sigue sintiendo eh, en edad eh, de ese mes en cuando bueno pues la cuestión es que y eh, falo de, de eso que yo falaba la semana pasada de aquel concepto que bueno pues que unos cuantos desarrolláramos Eh, después de, de ver Matrix, ¿eh? recordáis que en Matrix el, el traidor, bueno, recordáis si visteis Matrix, si no visteis Matrix, pues no lo recordáis, pero cuento os lo yo, no os preocupéis. Eh, en Matrix hay un, un liberado, digamos, eh, un, uno que despertó de Matrix y ya está fuera de Matrix y que y él que traiciona, ¿eh? Eh, traiciona a los dos compañeros, eh, a, a las autoridades de Matrix. digamos, a las a las máquinas, en el que por cierto y eh, el único fallo que tiene la, la película, porque Matrix tiene una cosa mmm, el único fallo argumental me refiero, Matrix tiene una cosa que la favorece mucho, que llegue ante cualquier fallo de, yo que sé, del, del récord, ese que dicen los que echan en el cine, ¿eh? El récord y que en un momento, en un plano, sale un personaje que sé yo, pues con un reloj de oro, ¿Eh? Y en el siguiente plano que supuestamente en el mismo, sitio, en el mismo momento sal con el reloj de plata ¿eh? y de verdad, pues ¿eh? está mal el RACORD. ¿eh? bueno pues en matriz tiene, tiene lo bueno que cualquier fallo de, de RACORD ¿eh? cualquier fallo de, de récord pues se puede atribuir a un fallo matriz ¿eh? y entonces no pasa nada porque sabéis que matriz bueno pues como programa que lleve, pues a veces tiene los, os, los os bichinos los os fallos sus eh, alteraciones bueno pues no pasa nada eh, ocurre que eh, en este caso en el fallo y un fallo que no puede ser ni siquiera atribuido a eso y que ye, que esto sí que ya fricada eh. esto para los que se llenan friques de, de matriz como yo fui en ese momento Eh, suponse que siempre que un humano de los que están liberados, de los que están fuera de matriz eh, quiere entrar en matriz necesita que bueno pues que haya un operador al, que en el momento en el que él se sienta en esa eh, silla que es especial, se enchufa ¿eh? al enchufe ese de, eh, de la nuca ¿m? a través del que conecta con matriz y es como si dejáramos la La, bueno, sí, la, la conexión sí, con, la, con el programa, bueno, pues tiene falta de que haya un operador, ¿eh? lo que ellos llamen el, el operador, que llega a la, la persona que está llevando los mandos y que está controlando si acceso a, a matriz, ¿eh? que está controlando ese acceso a matriz, porque, bueno, el, la persona que está en ese momento enchufada ni puede controlar el acceso ni, ni puede salir, Por sí misma de, de matriz Tien, tienen que sacarlo tienen que indicar como salir por embargo tenemos una, una escena en la que el, el traidor eh, eh, cifra está dentro de matrix eh, y está co, con los con los agentes de, de matriz eh, con, con esos que van tres de ellos y, y cuando está acordando la traición con ellos y yo pregunto ¿cómo coño Eh, Puede estar cifra dentro de matriz en sin que haya eh, un compinche operando desde fuera eh? de la nave. Como es posible, eh? como es posible que no haya nadie en la nave, la Nebicanese de esa, la Nabucodonosor eh? que, te ha, que te ha controlando eh? Como coño, salen dos de, de matriz. Eh? Porque vemos luego que está fuera de Matrix, matriz, pues a en la nave, ¿eh? ¿Cómo sal? sin un hay operador, ¿eh? Y eso no es atribuible a un fallo en el programa, ¿eh? No es atribuible a un fallo en matriz. Eso, cuido que llegue un fallo, el único también, pues digo, al único que tope yo, que no soy tampoco de estos que andan todo el día buscando fallos, el que tope yo en, en matriz, el fallo que me pasa a mí, que se yo, os coló a los Wachowski, ¿eh? que lo sepáis que es matriz también tiene un fallo Pues ellos yo soy de tan frike de matriz eh, matriz también tiene su fallo pero bueno eh, esa escena del, del fallo el fallo y lo de menos el, lo importante para mí y la, y la propia escena eh, en esa escena pues bueno vemos como el traidor falló un discurso a través de ¿Eh? En el que utiliza una chuleta, el sabor de una chuleta, el placer de la chuleta, que sabe que lleva sabe que no existe, que hay mucho tiempo que morrió la última vaca, pero él disfruta de, ¿eh? disfruta de esa chuleta. ¿eh? Y bueno, pues viene a, bien más o menos, a ser la, la metáfora o el, el fenómeno que, que asunta eh, para pa explicar cómo. Eh, La vida, cuando ya es un liberado, ¿eh? cuando conseguiste ver matriz y sin salir de matriz, pues lleva una mierda y pierde toda una serie de placeres que, por muy falsos que sean, ¿eh? muy falsos placeres que sean, pues bueno, oye, joder, no deja de prestar, ¿eh? no deja de prestar esa chuleta, ¿eh? y no por el hecho de saber que lleva mentira, pues deja de préstate. Entonces, claro, eh, a raíz de aquello, mmm, a mí, oye, pues oye, fue una cosa que a mí me pareció muy importante, que me abrí los huellos eh, ante un fenómeno, que llegue eh, mucha gente, claro, decía el, el, el compañero en, en pasión de Cine, decía, no sé hasta qué punto ya es verdad que hay gente fuera de Matrix que puedan entrar de ese mes en cuando. que igual no me expliqué muy bien. Bueno, a ver, a ver vamos a partir. Que, que yo no ni no, que piense que estamos metidos en un programa de, de ordenadores ¿eh? ni nada por el estilo ¿eh? que igual sí ¿eh? pero bueno no, no creo que y más una metáfora ¿eh? yo entiendo entiendo matriz como yo que sé como el babilonia de los rastas no babilonia no llega la ciudad de babilonia no son las ruinas de babilonia babilonia y el sistema llamen al sistema pues babilonia ¿eh? Eh, el sistema tal como lo conocemos hoy en día, el sistema este capitalista, eh, yo, yo lo eh, diría más, el sistema democrático, <risa> estas cosas, ¿eh? que yo cuido que el, que bueno, el que está escalizándonos y, y matándonos a, a todos, a unos de una manera y otros de otra, en, en África está matando a, ¿eh? a la gente de, de fame con grandes sufrimientos, Y a nosotros sencillamente lo que está haciendo es no dejándonos vivir Hombre, yo prefiero ser uno de los de aquí que no nos dejen vivir Que no uno de los que pasa fama en África, ¿no? Tristemente, ¿eh? tristemente lo prefiero, pero bueno eh, Lo que preferiría es que no nos ninguna de esas cosas, ¿no? Eh, preferiría eh, igualarme aunque fuera por baixo, eh que también lo decía hoy el compañero hablando bueno lo decía hoy no lo digo lo diría el día que hizo el programa lo que pasa es que yo sentí lo hoy hablando de hablando de, eh, de, de, de de cómo los revolucionarios pensaban que el igualarnos todos eh, y quiere igualarnos por arriba no posiblemente sería igualarnos por vaso posiblemente eh, posiblemente eh, Sí, no, ¿para qué vamos a pensar más? Sí, a igualarnos por baixo ¿eh? Baxar todos un, un poqueñín Baxar todos un, un, un poqueñín no, baixar unos cuantas marchas ¿eh? Para poder igualarnos Bueno, pues la cuestión ya que eh, Bueno, pues si entiendes eh, un poqueñín Si entendemos ¿eh? poqueñines y Matrix Como una metáfora de del sistema este y, Bueno, opresor, controlador El sistema este que impone el control total, eh, esos que salen de Matrix, diríamos que son los que consiguen salir del sistema. ¿Qué ocurre? ¿Es posible salir del sistema? Hombre, yo cuido que no. No sé, igual me viene uno y me dice, oye chaval, que yo vivo fuera del sistema. Y, oh, cuidadino, oye, perdona, yo pensaba que no me veía nadie fuera del sistema. Y me dice, sí, sí, yo perfectamente posible vivir fuera del sistema. Vale, ¿Eh? Pues, bueno, sí, sí, será será será posible. Yo no conozco a nadie que vive afuera del sistema. Eh, cuido que llegue bastante imposible, ¿m? bastante imposible o al menos mm, altísimamente improbable conseguir evadir al, al sistema absolutamente. Bueno, eh, igual sí si se puede, pero yo pienso que no llegue factible. ¿m? Por embargo, sí que pienso que llegue muy factible el oponerse al ¿eh? sistema, ¿eh? oponerse a Babilonia, oponerse a Matrix ¿eh? y bueno que entiendo que esa oposición y vivir eh, vivir oponiéndose no deja de ser mm, vivir en una permanente batalla, vivir en guerra, ¿eh? eh, oponerse a Babilonia, oponerse a Matrix, oponerse al sistema, y es una guerra permanente, la guerra no ya es agradable, ¿eh? Habrá quien te diga, oye, pues sí, a mí a me gusta más la guerra. Yo soy mercenario profesional y me gusta mucho la guerra. Bueno, vale, bien, alguno habrá. ¿eh? Por haber hay gente que gusta comer mierda, joder. ¿eh? Pero bueno, son unos pocos. Gente ¿Eh? y para todo. Y ya os digo que los gustos personales de cada uno, sin un estorben a aire, eh, bueno, pues son perfectamente lícitos. Al que gusta la guerra tiene un problema porque la guerra implica matar y yo creo que no ¿Eh? que habrá poca gente que guste oye falle el favor de, de, de venir a matarme a mí y a, la, a mi familia habrá ¿Eh? habrálo habrá habrálo también habrá también porque siento pato pero seguramente no se da no se dea mucho ¿eh? no se mucho eh, la cuestión es que bueno pues es estar permanentemente en guerra eh, y es desagradable y ves ves en la la gente que está bueno pues metía en movimientos alternativos, en, en intentar dejar de hacer las cosas de esta manera, en intentar vivir de otra, en tal... Eh, eh, o no sé, a lo mejor soy yo solo el que lo ve, pero a mí da más la sensación de que hay un alto porcentaje de personas eh, como disgustadas con el mundo, eh, como insatisfechas, bueno, insatisfechos, y es normal que teamos todos los que... Eh, Insatisfecho, y es normal que tengan todos los que están dentro del sistema, dentro de la matriz, porque bueno, la insatisfacción permanente y un requisito indispensable para que el capitalismo pueda funcionar. ¿eh? Entonces bueno, pues es normal que tengan, que tengan insatisfechos y que tengan continuamente intentando satisfacer necesidades, gastando perros para intentar satisfacer esas necesidades que nada más lleven otras necesidades. Pero bueno, en este otro mundo yo creo que lo que hay es una insatisfacción ...un disgusto, un hastío... Un, eh. y, y, ...y lo de la, la tasa de sufrimiento mínima... ...que era el, el, el concepto... ...al que llegáramos una serie de personas... ...todos frikis de, de Matrix... ...alrededor de esa chuleta... Eh, ...que entraba el traidor a comer a Matrix... ...y era sencillamente que... que ...si de ese en cuando... Eh, ...entres, en el caso de la película... ...entres a Matrix a, a comer una chuleta... pues a estos posibles de que mate ¿eh? y de acabar traicionándolo todo, seguramente desciendan porque te permites de ese mes en cuando de algún placer. Eh, claro, no quiero decir eso, que al trasladarlo al, al mundo, ¿eh? al mundo más real, que haya gente que está fuera del sistema y que entra al sistema de vez en cuando aí eu cuido que tenía mucha razón el amigo el amigo de pasión de cine cuando decía que él no ni parecía posible que hubiera gente fuera de que hubiera personas fuera del sistema y que de en cuando entraran al sistema decía en todo caso de en cuando habrá los que sean capaces de salir un poquillo del del sistema estamos todos dentro Y de ese mes en cuando hay de algunos que son quien a salir. Sí, yo cuido que, que tiene toda la razón en ese... Que no tienes, que yo creo que estás sintiendo esto. ¿eh? Que ya es sintiente habitual. Toda la razón en, en, en esa apreciación. Sencillamente yo creo que lo que díbamos en aquel momento, ye, que, que no pasaba nada por ser incoherente, joder, de ese mes en cuando. ¿eh? Que no era obligatorio sufrir. ¿eh? para pa oponerse a, a todo esto que existe, ¿eh? Que no lleva la obligatoria de sufrimiento constante, ¿eh? que no era obligatoria la culpa constante, porque decías tú, joder, ah, oh, Dios, la ropa que he visto, lleve fabricada en Bangladesh, y, y, y yo no, yo tengo que buscar algo que se haya de aquí, pero claro, si lleve aquí, también tendría que asegurarme de, de un tan si no están explotados, y ay, Dios, y no, como voy a comer una chuleta, que seguramente viene una explotación animal, de... en fin, Que vale, sí, que eso a lo mejor a lo que tendemos, a lo que deberíamos intentar tender, pero que, joder, que también es necesario, ¿eh? también es necesario incluso para poder algamar ese, ese cambio, ¿eh? aunque sea ya nada más en las nuestras vidas, yo pienso que no es el único cambio posible, el cambio individual, eh, igual es necesario nunca más, ¿no? ¿Eh? Yo qué sé, si, si en esa revolución individual que yo propongo tanto, resulta que que básicamente el, el 90% de ese proceso de revolución y el sufrimiento, pues uno de dos o, o, o el que el que está intentando revolucionarse lo abandona el intento o acaba tirándose por un puente, cosa que no me extraña en lo más mínimo. Entonces bueno, digamos que, que hay que alternar, hay que Yo pienso, eh, a ver, con este hay que, a ver, estoy aquí en, en plan imperativo, no, no, ver, y la manera en la que pienso yo que, eh, que, que, tengo, que tengo yo de hacer las cosas, eh, otros seguramente tengáis otra idea o a lo mejor os gusta esta, pero bueno, yo pienso que lo que, lo necesario, eh, lo que yo tengo que hacer, es hacer las cosas poco a poco, eh, No pretender de un día para otro eso pues salir totalmente ¿eh? de matriz. No volver a comer una chuleta nunca más. ¡Hala, acabose! No vuelvo a comer una chuleta de matriz. No, pero no. Como una chuleta de ese mes en cuando, hombre. ¿eh? Como una chuletina de ese mes en cuando. No pasa nada. No pasa nada. ¿eh? Eh, si si eh, tú sigues faciéndole estas cosas, no piensas en lo que decís de hacer. Piensa en lo que sí faes. ¿eh? Y joder, eso te dará fuerzas, seguramente. para seguir adelante y a lo mejor sí que llega un momento en el que no comes ninguna chuleta de matriz porque ya no tienes ningún deseo de comer una chuleta de matriz pero mientras todavía lo tengas joder cómela no, no pasa nada no la comas todos los días porque entonces posiblemente de de, de, de cambio nada <risa> hay ni ni no hay cambio ni, ni ni nada pero pero bueno me de ese de, de, de vez en cuando ¿eh? come una no pasa nada No pasa, pasa nada, porque, porque como es una, una chuleta de siempre de en cuando, joder, pues oye, ¿eh? la comes eh, y listo, no pasó nada, no pasó absolutamente nada, ¿vale? Vaya joder, iba a quedarme de puta madre la transición, pero no me queda de puta madre porque me equivoqué de botón, no pasa nada, sentí, y cantarín <risa> Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cuca, radio Liebre de Viejo. Eh, quiero que sepáis, por cierto, porque bueno, eh, no está mal ir publicitando estos cocines. que les autoridades, eh, el Macarra del Instituto, también conocido como el, el Estado, eh, de esas diversas eh, eh, divisiones eh, del Estado, que sea autonómico, que sea central, que sea municipal, que sea tal, bueno, pues oye pues lleven unos cuantos añinos ya de, eh, de, de lucha enconada contra las radios libres, las radios que, que no están eh, son só control, les radios que que non tan baixo o seu control. Nosotros somos unha radio de les que non tan baixo o control. Consiguieron, de momento, tan continuamente atacando as radios, e conseguieron acabar con algúnes. E aquí no estudies concretamente, de momento, acabaron con Radio L, acabaron con... ...recientemente con Radio Nava... ...y, y con Radio con Radio Ojo... Eh, ...les tres tenían unas características... ...que son muy parecidas a, a nosotros... ...a Radio Cuca y también a, a, la, a Radio Crash... ...a la decisión... ...pero que, bueno... ...no son exactamente las, las mismas que nosotros... ...y, y la, la diferencia... Mm. A lo mejor ¿eh? esa pequeña diferencia, esa sutil diferencia, y es la que fae que nosotros podamos seguir, seguir vivos, ¿eh? Eh, la diferencia y que nosotros no dependemos de absolutamente nadie, de absolutamente nadie ¿eh? eh, Radio Sole bueno, pues que yo sepa tampoco no dependía de nadie. Pero bueno, eh, Radio Soledad mucho declive de, de después del momento de que quiso ser una, una radio como las demás. ¿Eh? que eso es una radio con licencia. Normal, ellos tenían otros finchos que son diferentes de los de Radio Cuca. ¿eh? El fincho de, de Radio Soleil era esparder la, la lengua asturiana y pues, seguramente eh, sería, sería necesario una radio comercial normal con una radio con una licencia ¿eh? que permitiera esparder la, la lengua asturiana de... ¿eh? de la manera más a, más y a más normalizada. ¿eh? Nosotros normales no somos, somos anormales. Si entendemos lo normal, aquello que está en el centro de la campana de Gauss, ¿eh? que es de la curva normal, en el centro de la curva normal, pues nosotros muy normales no somos, muy normales no somos. Eh, radio Nava y Radio Ujo tenían bueno, pues, ciertos tratos con, con el ayuntamiento ¿eh? supongo que también bueno pues no sé hasta qué punto eso pudo influyer para que ¿eh? para que tuvieran que, que parar o, o no pero bueno pues, nosotros no dependemos en aire y bueno pues como no dependemos en aire también hay menos sitios por donde coyénos que pueden coyenos tranquilamente eh? ya revés, sabéis ellos tienen la ¿eh? tienen la, la razón de la fuerza nosotros nada más tenemos la fuerza de la razón nosotros nada más tenemos la libertad, ellos tienen les íes, tienen la policía, tienen les armes, ellos tienen lo todo. Nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos nada, pues un par de micrófonos, eh, una, una mesa de mezclas que, que está a la prove ya bastante quemada, un par de ordenadores eso es lo que tenemos, ¿eh? una antena en el tejado. Tenemos eso, no hacemos daño en nadie, eh. pero ellos molestamos horriblemente porque ellos nos controlen ¿eh? y eso duele ellos jode los vivos ¿eh? jode los vivos en no tener el, el control ¿eh? en no tener el control sobre nosotros eso y es lo que realmente ¿eh? lo que realmente los molesta bueno eh, contra radio y ya fueron no ya los amenazan con una multa millonaria por emitir sin licencia a por nosotros a por la cuca vendrán dentro de poco pero A ver, somos dos, una. ¿no? Si van a por una, van a por todos. ¿no? Y si vienen a por nosotros, pues ¿no? van a encontrarse con que no va a ser fácil. ¿no? Vamos a resistir. ¿eh? Seguramente sí, vamos a resistir. Ya vinieron muchas veces. Ya, no sé, en los últimos años nos vinieron los, los autores. ¿eh? La Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales. ¿eh? Vino pedinos perros. ¿Eh? amenazarnos con una denuncia, con una denuncia que ganarían porque ¿eh? la ley está de la soparta, una ley absolutamente injusta, ¿eh? que no se confunda por favor la justicia con la ley ¿eh? aunque el ministerio de la ley no ¿eh? quieran llamar el ministerio de justicia no es verdad, ocuparse de las leyes son de la justicia de no lengua y ¿eh? este es 1984 de Orwell ¿Mm? y ahí los en lo conocéis, ¿eh? conoceréis ahí el concepto de neolingua, ¿eh? de cómo se abondó con cambiar el nombre de las cosas y con utilizar un término para referirse a un concepto diferente. Tienen el focico de utilizar el término justicia para referirse a la ley. ¿eh? Cuando entre la ley y la justicia no hay precisamente mucho, mucho paralelismo. Pero bueno, la ley está con ellos. ¿eh? la yeta con esos autores, ¿eh? con esos autores intelectuales. Bueno, no, está con esas con asociaciones o las entidades, mejor dicho, las no asociaciones que, que, ¿eh? que son las que controlen la gestión de los derechos de autor. Luego, los supuestos autores no ven nada, no ven un duro, pero ellos, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto cobra el, el, el, el teddy bautista ese? El, ¿El fartón? ¿Cuántos miles de euros al, al mes? ¿Eh? Muchos, muchos más que los que vamos a ver, eh, ni vosotros ni yo, seguramente al yargo de toda la nuestra vida. ¿eh? Pero cobra muchos. ¿eh? Y eso el que compone cantarinos o, o el que rueda películas, seguro que no ve, que no ve, ¿eh? no ve ni siquiera un mínimo porcentaje y una proporción de, de todo eso. Pero venía una por nosotros y, bueno, pues, oye, al contrario, no sé que aunque nosotros no cedimos a. a sho chantaxe y bueno, pues si nos o bien llevo xicio ben ganado, pero o ganado, perro seguro que no. Perros non viven non deben a ganar porque non creo que foren a sacarnos ninguna perra, Entonces, tenen para que vamos a gastar perros nosotros en un proceso xudicial se non esta xente non va a sacarnos a darnos perros nosotros, y Eh, también me bueno, pues hay unos años atacónos atacounos también la la Dirección General de comunicaciones de estudios ¿eh? quería, como no teníamos licencia, una cosa parecía ahora, lo que pasa que ahora, bueno, pues cambien un poquitín la cosa, pero siempre, va porque como no tenemos licencia van ¡ah! bueno, a por nosotros pero bueno, oye pues nada ¿eh? resistimos también esa vez y contraatacamos la mejor defensa en ese caso fue un un ataque ahora estamos otra vez en, ¿eh? en impasse Estamos como, como Corea del Norte Corea del Sur, ¿eh? que tartan en guerra y nunca firman un armisticio. La frontera allí están ahí esperando, apuntándose los unos a los otros para ver cuándo vuelven a empezar a disparar. ¿eh? Nosotros con la con la ley con el Estado, con el macarra del Instituto, ¿eh? estamos vacío Y bueno, amigos, me temo que, que ahora sí, que ahora llegó el, el final de, de Anedonia por este por este jueves. Eh, un saludo muy especial esta noche para pa el, pa el amigo de, de Pasión de Cine, porque, eh, bueno, pues oye... Eh, más mucha ilusiones y regalo de cumpleaños inconsciente, eh, involuntario posiblemente, eh, totalmente involuntario y totalmente inconsciente, pero que resulta que, que ahí estuvo, que ahí estuvo. Un saludo también muy muy importante para pa Marie, una de esas raras personas de las que ellos gusta Anedonia. <risa> Tentar que explicarme por qué por qué motivo gusta Nedonia. Pero no obstante yo. De muchas gracias, unas gracias enormes por estar en el chat. Muchas gracias a la gente que lo sentía A través del 107.3 de la frecuencia modulada Y a la gente que lo descarga Y a la gente que lo sienten de Y a todos, ya sabes lo que os digo siempre Que por favor, que no nos Quiero vos aquí la semana que viven, ¿vale? Venga, un saludo muy grande a todos Eres un aquí la vida que todo lo que te han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 Eres un canijo pero sabes ya que a la vida das a Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas Todos a una visándote la chepa Arrambla, brinca, malversa Que siga el paso doble y la cuerda flamenca grita con ellos ¡Viva las caenas! Trompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero Une a la disidencia, piensa y que no te Que no, que que no te conozca. Que no, que no te Que no, te Que no, te Que no, te Que no, te